Se vino desgranando desde las 8 de la mañana en donde empezaba Periodismo Turno Mañana y por supuesto la continuidad con Radiocracia. Hace instantes estábamos con la columna uh, e ecológica, digamos, el móvil bicicleta de Gastón Balbo y ahora es el momento de este portal de noticias nacional Que es un espacio amigo de Radiocracia y de Radio Kermés. Estoy hablando de El Disenso y estamos en comunicación con Mariana Escalada de nuevo. Mariana, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo te va, Mariana? todo bien. Bueno, me alegro. Nos ha tratado bien el fin de semana, me imagino. Hemos tenido la posibilidad de descansar algunas veces a los altos, algunas veces unas horas, una siesta, y por ahí nos perdemos, nos desenganchamos de lo que está pasando con este, noticias que, bueno, que habían tenido su momentum, que habían sido este, recogidas por un montón de medios y que habían sido titulares, pero por ahí no tenemos la continuidad, ¿no es cierto?, de lo que fue pasando con aquello que generó la noticia. Correcto. Eh, te estás refiriendo a todo lo que es la parte de Bianca Ay, mira te iba a preguntar cuál era el tema, pero sí, la verdad es que no, no quería decir que había una información que venía volando porque era muy obvio. Ahí estamos. Eh, hoy vamos a ver algo interesante, porque, viste, eh, Piñera, el expresidente chileno, Es un, un tipo que, que Macri admira muchísimo, ellos son amigos desde hace mucho tiempo y a Macri le encantaría ser como él. La gran diferencia entre los dos es que Piñera todo lo que toca lo vuelve un negocio tremendo y Macri todo lo que toca lo funde. Ah, mirá. Eh, pero eh, son los dos una, una derecha muy muy fuerte. Y, y bueno, este hombre, que todos lo conocemos por el tema LAN, porque era, durante mucho tiempo fue el accionista principal de aerolíneas chilenas, que ahora en Argentina de LAN se pasó a llamar la TAM, ¿sí? O sea que por ahí van a ver en las notas que se habla de LAN o de la TAM, es siempre la misma, es LAN Chile que cambió de nombre. Bueno, este hombre, eh, en una de las últimas investigaciones que hicimos este fin de semana, descubrimos que es accionista de Avianca. Ah. La colombiana. La colombiana. Sí. O sea que no solo representa los intereses de LAN, sino que Piñera también es accionista de Avianca, la empresa donde Efromovich es uno de los accionistas principales y desde su empresa personal, que es Synergy, eh, se hizo toda la tramoya con Maquear, que ahora es Avian. Ajá. Así que se van atando todos los hilos. Y bueno, viste que después de que Macri anunció que se frenaba la entrega de rutas a Avian, a Bianca, por todo este esta causa que, que, que salió a la luz y donde él mismo está imputado junto con un montón de funcionarios, tanto del gobierno como de la aerolínea. Eh, al día siguiente vino Piñera a hablar con el Olivo. Ajá, pero, eh, eh, o sea, se paró con la entrega de, de líneas, digamos, de los vuelos a Avian y a Bianca. Pero, ¿qué sí, pasó se con. Se no la... la entrega de rutas. ¿Qué pasó con las otras rutas, Mariana? Las otras rutas, eh, las 78 rutas entregadas a Flybondi quedan. Eh, Flybondi también es, es otro, otro caso importante para, para ponerle ojo, porque le han entregado 78 rutas a una empresa que tiene de capital 6.000 dólares, o sea, no alcanza para ir y volver a Estados Unidos en business class, eh, y no tiene aviones. No tiene aviones, no tiene, aviones, no tiene no. edificios, no tiene capital y se queda con 78... 78 rutas de aerolíneas. Recordemos que es la empresa del socio de Mario Quintana. El francés Richard Guzmán es el dueño de eh, lo que se conoce acá como Flybondi, que a su vez es una empresa que se llama FB. Ahí está. F... La aerolínea que vuela barato con Velarga. Que vuela Así barato. Se Ese lo había vuela visto. vuela barato con Velarga. Eh, es eh, impresionante, la verdad que da una especie de escosor eh, lo que estás diciendo. Sobre todo me quedé ahí con que Fly Bondi se queda con 78 líneas eh, o eh, rutas aéreas que eran de aerolíneas. De cabotaje e internacionales, porque tiene habilitadas rutas a China. ¿Cómo habilitas rutas a China a una empresa que ni siquiera tiene un avión y que tiene mil dólares de capital? O sea, pero yo con seis mil dólares, Mariana, podría ir y alquilar un avión y empezar el negocio, por ejemplo. No, no te alcanza, pero ni para la nafta, no, no. No, ¿no es cierto? Qué bárbaro. <risa> no, o sea, te digo, no, no llegas a comprarte un pasaje y di vuelta a Nueva York en business. Eh, es, es impresionante, entonces... O sea, ni siquiera te alcanza para ir a buscar plata. <risa> claro, claro. Definitivamente... Pero ahí no termina, ¿eh? Porque Fly Bondi, que viste que recién te contaba que es de, del socio de Quintana. El socio de este Richard Guy en Fly Bondi se llama Gastón Parisier. ¿sí? Para que ubiques a Gastón Parisier, porque acá viste que todo nos retrotrae a los 90. Este chico, Parisier, es el hijo del dueño de hipopótamos, el que estaba en el Inca en, en la época de, de, de Menem. Sí, Guido Parisier, sí, sí. bueno, eh, que tuvo todo el lío de hipopótamos y que la, la, la madre de él es la presidenta de lo que es la Fundación Make a Wish, que es esa fundación tan top que pinta el, el bolisco de colores para eventos. Bueno, sí. eh, Esos son los padres de este chico, eh, Gastón Parisier. Sí. Eh, él, el socio de Gastón Parisier, es Lucas Huertein. Para que ubiques a Lucas Huertein, es el hijo de Adrián Huertein. Una de las tres familias con más plata y más poder en toda Argentina. Sí, sí, la, la firma de hecho este es reconocida porque tiene negocios eh, agroganaderos importantísimos, ¿no es cierto? Te das cuenta de la plata que tienen y este chico que es director de las empresas petroleras del grupo y de un montón de cosas. A su vez este chico encontró tiempo para ser empleado municipal, empleado del Estado, para ah, ser más bueno. justa. Él es empleado estatal. Eh, nosotros le pagamos el sueldo, y el pobre muchacho que se ve que no conseguía trabajo, aunque es director de múltiples emprendimientos familiares, millonarios, eh, está trabajando en el ORSNA. ¿Qué? El ORSNA es el organismo que administra los hangares para las empresas de aerolíneas. Entonces recordemos el link. Flybondi, que es del francés y de Parisier, Parisier es el socio de este chico Lucas Huertein, que trabaja, o sea, que es hijo de la familia millonaria Huertein y trabaja como empleado en el ORSNA. Que entrega los hangares. Ahora otro detalle más, los Wharton tienen una línea aérea propia. Ah, bueno. Y ellos sí tienen aviones. Al día de hoy tienen ocho aeronaves comerciales habilitadas, de las cuales las dos nuevas, eh, las dos nuevas aeronaves entraron en los últimos meses. O sea que eso, ellos sí podrían volar. Ellos podrían volar si se hacen... Una sociedad, creo que casualidad están todos ya limpiados, si te fijas. Claro, o sea... Porque es muy raro que un chico de una familia de tanta plata done su tiempo, ni siquiera lo dona porque le pagamos el sueldo, ¿no? Eh, para trabajar sí, en el horno sí, sí. es rarísimo. La verdad, ¿no? De familia millonaria y a trabajar al Estado, qué casualidad. O sea, digo qué casualidad porque estoy pensando en todo el gabinete del gobierno de Cambiemos. Exacto, se sí, dice acá, nada es casual. Y recordemos, este chico que trabaja en el horno para que te des una idea, ¿sí? es director en el grupo Wertheim, esta, esta familia millonaria tiene un grupo que es lo que maneja todas las empresas. Vos me decías agroganaderos, además de lo que es agroganaderos, ellos tienen seguros, tienen emprendimientos eh, petroleros, que, o sea, tienen un montón de, de ramificaciones y diversificaciones en, las, eh, en los negocios que ellos plantean. Yo, yo había mencionado lo de los agroganaderos porque en La Pampa es conocida la firma feriera que tienen, entonces compra-venta de ganados, todo el mundo acá lo, lo ha tenido al lapecido en el oído, ¿no? Son los dueños del Teca Cachamay. Son los dueños del Teca Cachamay, por supuesto. Entre otras cosas, ¿no? Eh, también organizan An caballo, esas cosas. antes de abrir otro hangar de información más Mariana, porque se nos va en la mañana yo la verdad me gustaría hacer un programa entero los lunes con, con vos o con Agustín Ronconi el, tu socio en el disenso, ese sitio de noticias y de investigación que se ha vuelto tan importante para los que queremos estar al día y quiero tirarte una pregunta eh, que no amplíe demasiado sino para un poco cerrar el El, el foco sobre el expresidente de, de Chile, ¿eh? Eh, Santiago, es no, Piñera, Sebastián ¿cómo? Piñera. Sebastián Piñera eh, ¿Alguna vez tuvo empresas en la Argentina? Puede ser, eh, no solo tiene empresas, sino que empresas. El tema es así: eh, cuando él entra con LAN en Argentina, eh, estaba vigente el código aeronáutico, donde dice que las empresas tienen que tener un 51% de capitales argentinos. Entonces, eh, se arma una, una sociedad especial donde los otros socios son Jorge Pérez Alati y Manuel Benítez, que son los titulares del estudio de abogados PacBam. Eh, el mayor aportante que tuvo Macri en la campaña y el mayor aportante de Fundación Suma, de Michesi. Ah, bueno. Eh, y el que metió a su socio de PacBam en el INTI, pardo Se bueno. quiénes son. ¿okay? Así entró en Argentina. No es la única eh, inversión que tienen en el país. sí. Eh, también eh, este hombre tiene empresas offshore, él se maneja con un fondo offshore, a diferencia de Macri que eh, dice que no las tiene, este sí blanquea todo y dice yo tengo un fondo de inversión offshore en las islas británicas, en eh, las islas vírgenes británicas y manejo mis inversiones de ahí. Desde ahí... A través del fondo que se llama Bancard, el tipo compró, como te conté antes, a Bianca, pero también compró eh, en Argentina eh, Costanera. ¿Viste la central Costanera relacionada a la energía? Sí, sí. Bueno, él es accionista de Costanera, al punto que él ha sido director junto con el hermano de es, central costanera, es más, en nuestro país Es más lo que tiene en Argentina que lo que tiene en Chile, ¿se podría decir, Mariana? No, no, no, en Chile tienen una cantidad tremenda. Ah, pero hay una potencialidad, digamos. Yo que no quería abrir un hangar y lo volví a mencionar a Piñera. La verdad es impresionante. Y te eh... cuento una perlita, ¿viste que recién te contaba que los socios son eh, Pérez Salati y Benítez? Sí. Cuando el gobierno anterior les pide mover los aviones, tres vuelos que iban al exterior, que ellos tenían el privilegio de mandarlos a Aeroparque, les pide moverlos a Seiza, se arma un tema mediático terrible. Eh, cuando viaja a Cristina a Nueva York, le hacen un muy bizarro cacerolazo ¿sí? En contra de Cristina, que supuestamente eran eh, becarios de Estados Unidos. Lo cubren los medios, Clarín, Nación, los típicos, ¿no? Los hegemónicos. Cuando ponen las fotos de estas personas que hicieron el caserolazo, eran el hijo de Pérez Salati y la sobrina de Benítez, ¿sí? Ah. Los otros dos socios del en Argentina, junto con Piñera. Militantes o sea, esos cacerolazos e indignados y qué sé yo, eran los, los familiares de estos dos tipos. Y una más, para empezar a operar en Argentina, ellos pagaron 1.1 millón de dólares en coimas a Jaime. A Ricardo y por Jaime. por esta coima millonaria para arrancar a trabajar en Argentina, es que en Estados Unidos tuvieron que pagar 20 millones de dólares en multa. Porque Estados Unidos trabaja de oficio. Claro, ellos tuvieron que reconocer frente a la justicia estadounidense de oficio Entonces, que habían pagado coimas. De Estados Unidos el pago de coimas en Argentina, Jaime. Mariana, se nos va la mañana, se nos va el tiempo, pero la verdad, cómo me sentaría a conversar con vos en los micrófonos de Radio Carmes durante al menos dos horas, porque esta, esta sí que es una carpeta grande y acá el que no corre vuela nunca más literal que está en esta oportunidad. Mariana, Correcto, vamos a... por eso es tan importante la reunión de Macri con Piñera. Estemos atentos ahí porque va a haber novedades. Cada Muy... vez que este hombre viene, él es el que maneja todo, todos los temas agrocomerciales que después anuncia el gobierno. Así que estemos bien atentos porque se viene un cambio. Perfecto. Vamos a estar atentos y vamos a estar comunicados entonces con el disenso y con Mariana Escalada en Radiocracia. Gracias, Mariana. Un beso grande. Hasta la próxima y seguimos en Radiocracia que ya se va deshaciendo en esta disparada de noticias una tras de la otra.